Por tu culpa suspendimos el bembe. ¿Dónde? ¿Dónde? estabas tú? Yo fui a buscarte con Lola, Tomasa y Merced. Dios me ha buscado tú con doña Inés.